Derrotas Están en la tercera colocación Este Se han mantenido ahí durante mucho tiempo Han hecho una gran campaña Es el equipo de Gabriel Picato Regata que le ganó a Boca Juniors ¿Cómo te gabi Buen día Buen día, Fabián, bien, muy bien, contento y, Me imagino, me imagino Porque cuando uno gana y el equipo juega como jugó ayer regata este, está, está más contento todavía, ¿no? Sí, siempre, siempre El día eh, posterior a una victoria Siempre es, es muy placentero Y lo contrario, ¿no? cuando perdés para el entrenador es un día muy largo de mucho pensar y mucho trabajo. Pero ahora nos corresponde estar tranquilo, un poquito más relajado y disfrutar. Sí, sí, porque la verdad es que la campaña de, de regata ha sido muy buena, Gaby está aquí. Sí, nosotros estamos muy contentos con lo, con lo hecho hasta, hasta ahora. Eh, falta cerrar bien.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 una competencia tan larga y tan dura como, como nuestra liga ¿y ayer cuáles fueron las claves de, de regatas? ¿no? porque tiene, estuvo bien balanceado repartió bien este eh, lo, lo, los protagonismos de los jugadores ¿no? este, y, y varios se anotan en varios rubros eh, distintos y me parece que eso también hace a, a la buena distribución que tiene el equipo no sí yo creo que es muy importante eh, contar con, con buenas personas lo primero que quieran ser agrupables, que, que deseen jugar en, en equipo que entiendan cuál es eh, la idea de juego y esa la ponemos nosotros cuerpo técnico adaptada a, los, a lo mejor de ellos y después darle eh, autonomía para que tomen decisiones eh, y la verdad eh, desplegamos en la mayoría de los juegos un buen básquet sin importar si estábamos en calidad de local o de visitante, y, y bueno, eso nos permitió sentar bases para, para construir y no estar eh, en deuda, por así decirlo, y, y, y que eso te, te suba la ansiedad, que no puedas tener claridad, que tengas que estar cambiando el plan todo el tiempo. Pudimos mantener una línea, y eso mucho tiene que ver también con, con, con el ganar, porque eso da más tranquilidad y parecería que se refuerza todo lo que uno dice y es fundamental tener buenos intérpretes para que puedan ejecutar bien la idea ¿no? Olímpico Instituto le habían dado un llamado de atención a regatas días anteriores al partido de anoche eh, y ahora quedan solamente cuatro finales ¿el objetivo es mantener a la tercera posición? Sí, siempre intentamos partido tras partido no obsesionarnos con un, con un lugar determinado sino darlo todo en, en, en el partido que te toca y por supuesto queremos eh, aspirar a la, a la máxima posición que esté en juego eh, Olímpico, Instituto, eh, sabemos que todavía no, no, no está cerrado pero es, te, depende de nosotros, entonces eh, es muy distinto la, la, la situación cuando, cuando solo depende de vos, ¿no? ¿Podés contarnos qué pasó finalmente con Johnson? Porque en la semana yo te había escuchado con los medios correntinos explicando el motivo del cual vos lo bancabas e incluso lo ponías minutos por encima de jugadores como Arengo y Sáiz que son importantes para el futuro de la cantera correntina. Eh, contanos un poco, contale a la gente qué, qué pasó con, con qué, Juan. Bueno, en, básicamente desde el inicio y en el armado del equipo nosotros dejamos abierto una, una ficha, porque justamente queríamos... Yo creo que me parece importante darle un lugar al capital de, de, de los clubes, en este caso los jugadores más jóvenes. Y, y después de eso... Eh, perdón, ¿eh? Estoy, eh, darle un espacio, darle un lugar a los jugadores jóvenes eh, y ver eh, sobre el final de la temporada qué es lo que necesitábamos de cara al momento de mayor presión que es obtener eh, la clasificación a playoff y después el cruce me parece que en esa instancia lo, lo, lo que hace la diferencia básicamente es eh, la toma de decisiones en los deportes colectivos de posición así como es el básquet y, y para esta instancia me parece que eh, hay que sumar jugadores con, con experiencia Gabriel, eh, ¿estás? ¿Sí? Dale, Gabriel. dale, termina, termina perdón, seguí, seguí y, y bueno, eh, buscamos eh, un perfil de jugador primero acorde a un, a un presupuesto después eh, una edad eh, que, que por la experiencia pueda decidir bien que pueda físicamente aportar y sustituir a Pablo Espinoza en la defensa del alero rival eh, sabíamos que algunas batallas Iban a, iban a ser difícil de ganar porque hay algunos aleros que se imponen ante todos la, la oposición que le puede brindar la Liga Nacional pero podíamos compensar con cierta vers versatilidad o sea, podíamos perder un poquito en el poste bajo, pero ese alero iba a tener que defender un jugador de, de características eh, con balón en manos, juego de pick and roll etcétera, etcétera eso todo era en el mundo de las ideas yo creo que que Juan Johnson desde que llegó no hizo, no hizo pie, conocía la liga, pero su llegada tuvo una gastroentelitis, eh, tuvimos que esperarlo, las fechas iban corriendo, y en un calendario donde no te permite jugar, si bien él está acostumbrado y todos los jugadores tienen una adaptación rápida, pero hay que entender la idea de juego, después adaptarse al rol y después poder ejecutarlo. Por momento lo pudo hacer bien, fundamentalmente de visitante con el correr de las fechas y por un montón de cosas, de expectativas que se crean, todos esperábamos un poquito más. Después de este receso de tres días, después de Instituto, eh, nos reunimos con él, un poco el cuerpo técnico a ponerse al servicio a ver cómo podíamos mejorar su performance y, y de preguntarle qué, qué sentía él. Y él un poco manifiesta que era más una cuestión personal y, y está hablando también de una buena persona y... y con valores que, que, que se expone y dicen que me corresponde a mí un poco de esto y otro poco que es es una autocrítica que, que tenemos que brindar puertas adentro y, y coincidimos que lo mejor para ambas partes era era cambiar y seguir adelante entonces es un poco esto lo que sucedió y, y básicamente el, el, el, el, lo que veía Y lo que sigo viendo en instancias eh, de playoffs, que la toma de decisión es lo que hace la diferencia. A veces se logra por adaptación y por otras cosas, y otras veces, como en este caso, no. Gabriel. Entonces, lo más saludable es eh, es cortar. No sé si fui claro en el... Sí, sí, sí, clarísimo, Gabi, clarísimo, clarísimo. Frank. Sí, Gabriel, eh, de cara a los playoffs, ¿crees que la parte más importante que deben mejorar es lo defensivo? Porque Regatas es un equipo que convierte mucho, pero también que recibe bastante. Sí, siempre es un, es un buen es una, es un buen tema de debate ¿no? La verdad no lo tengo cerrado Sí tengo ciertas creencias eh, Es muy contradictorio por ahí eh, Este año, si nos ponemos a ver eh, Es el año donde eh, quizás el equipo eh, no defiende tan duro Pero sin embargo está en una posición de arriba o sea, ganamos un partido de los que perdimos. Y parecería que muchas veces el ganar, el, el ganar.. estoy hablando ah. por teléfono, hijo. Eh, el ganar, el ganar por 10 puntos en un planteador de 90-80, no tiene el mismo mérito ante la gente, parecería, que si ganás 70-60. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Eh, eh, o en un juego cerrado, vamos a hacerlo más cerrado, como sucedió muchas veces, terminás ganando 95 y a 92 Y la sensación es como diciendo Che, pero no defienden a nadie Y quizás eh, termine, eh, Otro partido lo tomás eh, 63 a 60 Y dicen, che, fue un partidazo Se defendió Y yo creo que la lógica del juego es esa La del básquet Es encestar Y se gana gana el que más puntos hace Como decía, León gana Oye. el que convierte una canasta más eh, Claro, por supuesto Cuidado <risa> para mí no es disyuntiva yo no digo que tengamos que defender mejor claro, claro. porque bueno si me extendería mucho y quizás no no es, eh, no es sería muy atractivo lo que lo que voy a decir pero a, muchas veces voy a atacar muy mal eh, anoche inicio del cuarto cuarto de las primeras siete posesiones metimos una y Boca se hizo de eso para el control del ritmo del juego y anotar de ataque rápido y descontar seis puntos ¿se entiende o no? Sí, sí, entonces, claramente. ¿qué decimos? defendiendo mal, o el atacar mal hace que vos no puedas defender bien, y viceversa porque hay veces que podés lograr un ritmo ofensivo in interesante, anotar pero le permitís al rival que anote tampoco sirve, entonces el juego no lo podemos dividir, hay una hay un momento en donde vos tenés que defender aquello que estás logrando en ataque y, y resistir por momentos un mal una mala ofensiva pero el juego es dinámico y va cambiando, y hay que ir adaptándose Si uno me dice en, en ¿cuál sería la, la elección de jugadores o cuál sería mi estilo? Definitivamente el ofensivo, porque esa es la lógica me parece que del, de, de este deporte. Está bien. Y tengo con respecto a, a, a este tema de que Juan Johnson, este, están pensando en traer otro jugador en, para reemplazarlo. ¿Están en eso? Bueno, esto eh, amerita una, una charla con los dirigentes y, y poner de, eh, ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones, lo que tenga que ver con, eh, con la dirigencia en, en condiciones de dinero, de etcétera, etcétera. Y después, bueno, salir al mercado a ver qué, qué, qué ofrece. Pero esos serían pasos eh, eh, en el corto plazo, digamos. Claro. Eh, que, sí, porque ya que, no, te queda no te mucho no te, tiempo. Claro, eh, no te puedo decir porque todavía esa reunión no la tuve o sea tenemos siempre tenemos el, el deseo de, de mejora siempre la institución sí, y, el, claro. y nosotros pero siempre se tiene que ser acordado porque porque si no no, sí, sí, no forma, está condenado sí. al fracaso eso. claro claro claro este te da la sensación de que te alcanza para la postemporada Como estás o te ves un pasito más abajo de algunos yo de estudiantes o de San Martín de San Lorenzo de Ferro Eh, lo que pasa es que el playoff es un, un torneo distinto y, y vuelvo a decir, quizás ahí La toma de decisiones y la experiencia Sí, los detalles, eh, ¿no? Sí, pequeños detalles Pero si hoy me preguntás, hoy, no Siento que la estructura del equipo eh, Está sólida sí eh, Porque eh, se, se, se complementan bien Y hay jugadores de rendimiento constante. Entonces, no tengo. Si, si, si tuviera que afrontar de acá al final de la temporada con el equipo así, eh, me sentiría seguro y, y confiado. Está muy bien, está muy bien. Eh, Gaby, te mandamos un saludo enorme. Gracias por el contacto. Eh, buena victoria, 95-79 frente a Boca. 20.10 asistencia de Paolo. Lo que hablábamos recién, ¿no? un equipo que que se anotan varios rubros. Pinoza 13 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias. Martina 15 puntos, 8 rebotes. Sims 15 puntos. Por la de Boca 16 para, para Funes, 6 asistencias. 16 y 5 para Gargallo. Buena victoria de regatas, buen récord el equipo correntino, 95-79. Te mandamos un saludo enorme y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Ahí está, la palabra de Gaby Picato. Ojo con eh, regatas en postemporada también. No, eh.